Не, не, ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo, de nuevo, una nueva semana. Comenzamos la andadura de esta semana del programa Entre Amigos. Nos sentimos especialmente felices de poder compartir con vosotros estos momentos de radio. Todo el equipo de Radio Adventista, pasado por agua, eso es verdad, porque está lloviendo muchísimo eh, fuera de los estudios, pues estamos preparados para poder compartir con vosotros eh, estos tiempos de eh, radio. Son de las 10 a las 11 de la mañana aproximadamente, Estamos con vosotros todos los días, Esther Zon, Antonio Lerma y un servidor para compartir un poquito de radio juntos, junto a vosotros. Así que comenzamos, comenzamos el programa de hoy, pues damos la bienvenida a todos aquellos que estáis con vosotros, que estáis conduciendo, que estáis en casa escuchando la radio en toda la red de emisoras de radio dentistas repartidas por todo el país. Y también damos la bienvenida a aquellos que os conectáis a través de Internet, ¿eh?, Eh, internet proporciona nuestra mayor cantidad de oyentes ¿eh? nos sentimos felices de poder eh, ser sintonizados a través de los medios tecnológicos de última generación, así que a todos vosotros, estéis donde estéis sea de noche, sea de día sea media tarde, según los cursos horarios pues nos sentimos felices de poder compartir con vosotros estos momentos de radio como os decimos así que queremos eh, Pues comenzar la semana con un programa atractivo, atrayente... ...y sobre todo hecho con mucho, mucho, mucho, mucho cariño para todos nosotros. ¿Qué tendremos hoy? Pues hoy es lunes. Tendremos el caleidoscopio, vamos a hablar de, de hipotecas... ...tendremos después la selección musical... ...después tendremos las efemérides... ...y hoy es lunes tendremos a nuestros chicos con las biografías... ¿eh? ...estarán con nosotros allá sobre las 10.40 eh, y, y, y tanto minutos... Pues para contarnos la vida de un famoso personaje eh, Tendremos a nuestros chicos con nosotros Como cada lunes a esta hora Y terminaremos pues con Como siempre hacemos Terminaremos con las eh, El texto de la palabra de Dios Que nos ayudará a poder estar juntos Con junto a Dios Y empezarnos a mañana Para estar todos juntos Así que desde De, ...tenemos la intención de compartir con vosotros estos momentos... ...y empezamos, empezamos el programa de hoy... ...estamos felices y empezamos el programa Entre Amigos... Las hipotecas caen un 20% hasta hace muy poquito tiempo Las hipotecas destinadas a la compra de vivienda eran uno de los grandes eh, activadores de la economía en nuestro país. Los IVAs que proporcionaban los impuestos directos e indirectos que proporcionaban la compra y venta de viviendas, la construcción, era el gran motor, decían algunos, de la economía española. Pero ese mismo gran motor se paró y con él la economía entró en una recesión que nos lleva prácticamente a ser la cola de Europa en la recuperación tanto de puestos de trabajo como recuperación económica. Los datos que el Instituto Nacional de Estadística aporta hoy fueron hechos públicos el viernes a última hora y casi todos los periódicos los recogen en esta mañana, un eh, 19% menos de créditos se eh, concedieron en el mes de eh, julio eh, a las familias españolas pero sabéis ya no tanto porque los bancos no, lo, no los concedan sino porque las familias no tienen capacidad para enfrentar una deuda de una hipoteca El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en julio fue de 58.995, lo que supone un descenso del 19,1 con respecto al mismo mes del año 2008 y del 4,5% en relación con el mes anterior, el mejor de todo 2009, con 61.000 operaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En el eh, Acumulados los siete primeros meses de este año, la constitución de hipotecas sobre viviendas disminuyó un 29,7%, lo que confirma la rentabilización de su caída, ya que gracias a los, a los relativamente buenos datos de julio y junio, los dos meses en los que va de 2009 mejores, han logrado frenar un descenso que iba prácticamente sobre un 40% en mayo. El capital prestado para este tipo de operaciones fueron 6.700 millones de euros, el 33% menos con respecto a julio del 2008, mientras que en los siete primeros meses esta disminución fue del 41,4% en relación con el mismo año del periodo anterior. El importe medio de las hipotecas constituidas para la vivienda fue, fijaos, de 114.740 euros el 18,3% menos de la tasa interanual con lo que acumula 18 meses consecutivos de caída estos son datos pero finalmente y en una sociedad como la nuestra tan compleja y tan interrelacionada no son datos solamente son familias son grupos familiares que tienen que enfrentar cada día cada día una situación complicada Este fin de semana venía alguien y me decía... Fulanito no tiene ni tan siquiera para comer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a intentar ayudarle. Y finalmente se puso en funcionamiento lo que podíamos hacer... ...con esa persona que estaba pasando realmente hambre. Lo que nos lleva a pensar en algo que es realmente importante pensábamos hasta hace muy poco que el hambre era una situación social que se daba en el tercer mundo estábamos acostumbrados aunque sensibilizados con el fenómeno de que pudiesen morir los hijos de las mamás en el tercer mundo por hambre, falta de agua falta de alimentos, falta de medicamentos pero en la parte del mundo donde vivimos no es que se muera de hambre Pero lo cierto es que hay necesidades primarias de un importante número de familias que empiezan a ser tan preocupantes como no poder saber si esta noche se van a cenar o no van a poder cenar antes de ir a la cama. Eso impensable en un país como el nuestro hace tan solo dos años es algo que debería de empezar a preocupar Tal vez a un sector de la sociedad que son los políticos, que no sé personalmente cuánto preocupados están realmente por ese problema de la sociedad. Nos parece que el haber abandonado ciertas leyes que Dios estableció en el Sinaí, de protección a la familia, de protección de la estructura social, han dado finalmente como resultado... Un mundo lleno de desigualdades, lleno de carencias y, sobre todo, sin capacidad para resolver las necesidades más inmediatas de los seres humanos, que es poder comer cada día. Por ello, los datos son datos, pero detrás de ellos hay un 19% de personas que no han podido acceder a una vivienda digna no ya a la vivienda de sus sueños porque los sueños como decía el poeta sueños son y hoy no es una época para soñar es una época para tener los pies bien puestos en el suelo los sueños sueños son por ello y para que podamos todo preparar y estar juntos aquellos que están sufriendo necesitamos ser más solidarios en una sociedad donde la opulencia la riqueza la generación diaria de grandes cantidades de dinero nos ha hecho tal vez olvidar un poco que a nuestro lado siguen habiendo personas que más que en años anteriores, necesitan de una mano amiga, de una mano que pueda ayudarles. Cuentan de una historia, no sé si es real, pero finalmente es muy ilustrativa, que una gran marea echó una cantidad de erizos de mar sobre, sobre la playa. Y unos niños, viendo aquella catástrofe, comenzaron a echar pues, las estrellas de mar que podían de nuevo al mar para que pudieran vivir. Un adulto, con esa lógica que nos caracteriza a los adultos, un adulto llegó a ese grupo de niños y le dijo, ¿qué hacéis? Pues los niños con su típica candidez, mirándolo hacia arriba, le dijeron, salvando las estrellas de mar. La sonrisa cruzó, una sonrisa sarcástica, cruzó la cara de nuestro protagonista de la historia vosotros veis todo el desastre que hay aquí y uno de los niños posiblemente más acostumbrado a pasar necesidad que el propio hombre le dijo eso es verdad pero cogiendo una del suelo y lanzándola con toda su fuerza hacia el mar dijo, esta se salva en este día tal vez, tal vez alguien llegue a tu, a tu puerta a tu entorno Y si bien es cierto que hay miles y millones y millones de estrellas de mar que el, las aguas de la crisis han echado sobre la arena, si tú pones hoy en tu corazón una pizca de sensibilidad hacia aquella persona que llega junto a ti, podrás decir a esa macroeconomía dispersa y cruel esta hoy se salva, esta hoy puede comer. Ojalá, ojalá hoy tengas la capacidad de dejar el mundo un poquito mejor de lo que te lo has encontrado. Y eso depende de tu relación personal con Dios y solo de ti. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre amigos. Es ya le son, son tesoros de vida son dones que el cielo da para mí para ti todo el tiempo que aquí estemos juntos hablemos de Jesús del amor que nos ha demostrado al morir así en la cruz yo quiero amarlo As horas vão passando. El tiempo nunca para. La vida siempre va, llegando a su final. Cuando este mundo alcance el fin, veremos a Jesús. Para decir que este es un siervo fiel, yo quiero amarlo más cada día en mi vivir, quiero amarlo con mi corazón. The musical del grupo Sol Mayor, como siempre, como siempre ha sido fantástica. Antonio, tú que eres, tal, el, ¿tú que eres el técnico, eh, técnico. De, de, de sonido de Sol Mayor, tuvimos el placer de escucharles en directo el sábado. ¿eh? Sí, es cierto, ya se está preparando la gira para este nuevo trimestre uh -huh. y bueno, se irán, hay bastantes conciertos. Por cierto, ya con que... hay disco nuevo, ¿no? Sí, ya bueno, ya lo presentamos, lo bueno, sí, antes del verano ya sí. hay un disco nuevo. Que nuestros oyentes lo pueden escuchar, si quieren, parte en el blog del Cuarteto, uh -huh. que es cuarteto vocal cuartetovocalsolmayor.blogspot.com uh -huh. y, y bueno, es, el nombre es un poco largo, porque cuando buscamos dentro de los blogs, claro, todo lo que es Cuarteto Sol, may, sol Mayor ya hay mucho, entonces hubo que incluir la palabra vocal porque en las, bus, en las búsquedas salían normalmente grupos instrumentales, ¿no? Uh -huh. De violín, chelo y tal, claro. porque claro, Cuarteto, dentro de lo que es la música, pues hay muchísimo. Y allí pueden escuchar la voz. Pues la verdad es que el sábado ser. tuvimos el placer de escucharles en, en directo. Y, bien, y si bien es cierto que alguno estaba con la voz muy tocada por el, por, por el tiempo sí, refrio, que se sí. refrió, pero bueno, siguen bueno. siendo faltantes. Esther se lo perdió. Nuestros, uh -huh. nuestros oyentes saben que es el grupo oficial de la voz de la, de la Esperanza, uh -huh. eh, aquí en la Unión de la Ventura Española, así que pues, son nuestros compañeros, nuestros amigos y, y nuestros hermanos. Esther, me lo tal? perdí, pero tengo el CD, que os consta. Ah, sí <risa> Así que no pasa nada. Pues muy bien, aquí estamos un día más, una semana nueva que comienza, pues uh -huh. eh, como siempre el lunes, 28 de septiembre, ¿eh? 28 de septiembre. Se acabó. Estamos a final de mes, comienzo uno nuevo. Y hoy húmedo, húmedo, eh. Húmedo, sí. En, en gran parte digo, de España sobre todo a la zona de Murcia y por ahí muy ayer, húmedo. Ayer yo no recuerdo que yo llovía en Murcia ayer, ¿eh? yo lo vi. Eh, ay, y le, ay, ay. le decía a alguien que nos acompañaba Que era la primera o segunda vez que iba a Murcia digo, Mira, lo siento traerte tra tra a Murcia hoy que, que, que este. Aquí eh. suele haber sol y suele haber así que... Pues no, ayer aquí en la zona Más de Levante, de Valencia Hizo un buen día, hizo sol y tal Es oír las nubes han llegado las, Estas que están aquí son las de Murcia Bueno, pues que no descarguen la misma cantidad eh, de agua eh. <risa> Así es que nada Pues bueno, nada, y aquellos que están entonces... disfrutando de solecito y, uh -huh. de, y de buen tiempo, pues nada, felicidad. Y, lo, y los que van de bien. cara hacia el verano, pues eh, fíjate, nosotros llevamos de cara al invierno. Así vale. es. A bueno, ver, pues Esther. comenzamos nuestras efemérides de este 28 de septiembre. A ver. Y las comenzamos en 1238, porque en ese año y en este día, Valencia, en poder de los musulmanes, uh -huh. capitula ante las tropas del rey de Aragón, Jaime I el Conquistador. Al conquistador. Muy bien, bueno, pues es parte de la reconquista, digámoslo así, ¿no?, de, de lo que era la España en aquella época dividida por diferentes reinos uh -huh. y que fue ocupada, como ya hemos dicho muchas veces, por muchos siglos por los árabes uh -huh. y que poco a poco fueron yendo expulsados, luego se expulsarían de Granada y del sur... Y, y, bueno, volvieron a sus eh, países de origen, digamos así, ¿no? Eh, el rey Jaime I uh -huh. es, en cierto modo, el gran símbolo de la comunidad valenciana. Exactamente, sí, sí, eh, sí. Es decir, el, aparte de universidades, calles, plazas, es decir, es el, el, el ese gran símbolo eh, precisamente por, por ese acto, ¿no?, por la reconquista. Y, por cierto, fue el que puso de moda la horchata, ¿eh? Sí, sí, eso es cierto. No, no es, bueno, eso es, no lo sabías, es, es, tenemos es, que reconocer es, a él. Es, es la no, no, no, no, no. No, era, era una bebida mmm, del pueblo muy muy... Muy lisa. De la gente del campo. Del de la campo, gente ¿eh? del campo. Ya sabéis pero, que se hace de chufa y con agua, y la chufa es un tubérculo, es un tubérculo pequeño y, que, que, bueno, que sí, consume la gente del y, campo. Sí. Y él llegó muy cansado y, y sudando, y le dieron un, un, un vaso de horchata, el, sí. de, de horchata, y él dijo, bebida de reyes. Y a, y a partir de ahí, claro. pues, pues empezó a ser eh, famosa. Es una buena campaña publicitaria. ¿Verdad? Esta, <risas> bueno, ya sabéis que hoy en día pasa igual, cualquier famoso... Que se viste de una manera, que come de una manera, que, que se peina de o una hace, manera, o que, que hace, hace cualquier cosa. O eh, publicidad de una isla determinada. Exactamente. Pues entonces, a partir de ahí, pues hombre, la gente tiene una cierta tendencia a consumir lo mismo, ¿no? Así que todas las claro. personas que vengan a la, a la comunidad valenciana les recomendamos una buena horchata. Eh, eso es bebida de reyes. Muy bien. Pues en 1542, un 28 de septiembre, se descubre California. Se hace por mar al penetrar en lo que hoy es Puerto de San Diego. Naves uh -huh. españolas al mando de Juan Rodríguez Cabrillo. Uh -huh. California. Bueno, sabéis que la zona sur, la Baja California... Tiene como una especie de península, uh -huh. ¿eh? península sí. larga que es paralela a lo que es el continente. Como un apéndice eh, chelín. Exactamente, y por ahí se introdujo hasta que, claro, llegó un momento que tocó tierra y ya no podía seguir más. Entonces ahí se descubrió pues, lo que hoy en día nosotros conocemos como el sur de California o California... Uh -huh. Bueno, hablabais antes de publicidad Ahí se hace muchísima Muchísima hombre, publicidad en las playas claro, de California sí. Hombre, Vaya. ahí está Hollywood Está la meca del cine norteamericano uh -huh. Entonces, pues claro, son, son zonas muy conocidas Y también la música, hecho muy popular, California, ¿no? Que además llama que nunca mucha atención, nueve, nunca porque llueve en por el porque por televisión de te presentan unas playas de California, bueno, con unos tipazos esculturales, con unas personas, tal, sí. y luego llegas allí a la playa de California... Hombre, y te encuentras de todo. No, y no te es te verdad. No, te personas normales. <risa> Normal. No sí, es sí. no fotos nada. <risa> bueno, pero eso, vamos a ver. <risa> lo, que gracias, te enseña, no lo que te enseñan no es mentira, eh, lo que pasa es que lo que no te enseñan <risa> es falta de la verdad, porque también hay personas... A ver, Antonio. Sí, Con digamos, un poquito no, de Michelin. No mentira, ¿eh? falta la verdad. <risa> bueno, lo que pasa es que no les da tiempo, tiempo en tan poco tiempo de publicidad enseñarlo todo. Entonces claro, enseña lo que enseña. Claro, va a enseña, ser eso. Claro. No es que seleccionen a la es gente que, no, que va no, a la playa ese no, Es sois mal pensados. Sois mucho, no, no, no, no, no, lo que pasa es que uno tiene que, que juntarse a, la persona, a, a lo que no sale, ¿sabes? Simplemente por, por, por realidad <risa> hace, personal. Hace mucha gracia, hace mucha gracia. Bueno, Ay. seguimos. 1837. Morse patenta, tal mm. día como hoy, 28 de septiembre, la invención del telégrafo eléctrico. Exactamente. Yo yo tengo que reconocer que se me ha olvidado. Yo también lo estudié de a mí, joven. A mí me obligaron, es decir, eh, bueno, No, no, no, no a veces, sí, sí, decir, cuando ya. hice el servicio militar en, en transmisiones era ah, algo bueno, preceptivo, claro. pero se me se me ha olvidado. No, no, no. No, no yo lo aprendí no lo por en estos clubes que hay de, de de montaña y de campamento, entonces te enseñan pues algunas actividades, entre ellas el morse, ¿no? Y sobre todo la palabra SOS ¿Cómo se decía, Antonio? Y ya no me acuerdo, creo que es... No, no recuerdo, ahora podría decir y seguramente yo, equivoco Yo no me acuerdo, no me acuerdo ay, ay, Oye, si no... alguno que nos oye se acuerda, que nos lo diga SOS es punto... es que no recuerdo Punto raya raya punto o punto punto... No sé <risa> No me acuerdo Punto punto, ¿Puede, puede, punto, punto, punto parte. Pueden enviaros un mensaje instantáneo <risa> Exactamente eh, A directoradiavendista.com Exactamente y... Que lo por internet y nos lo digan Antes de que acabemos y lo comentamos Venga, Pero bueno, si son... a prueba. a ver cuántos son... Muchas. sistemas de comunicación muy primarios uh -huh. en su época que todavía se siguen utilizando ¿eh? todavía uh -huh. se siguen utilizando porque a veces las comunicaciones sobre todo en tiempo de guerra y en tiempo de crisis pues, pues bueno, en batallas a veces la, la parte eléctrica puede fallar y entonces claro. al igual que esas comunicaciones que a veces se hacen desde árboles o en el aterrizaje de aviones habéis visto uh -huh. con banderines ...que también se utiliza... ...tanto es así que sé que en la guerra de secesión... ...en Estados Unidos... ...para que... Para, ...digamos, y en la Segunda Guerra Mundial... ...para evitar que... El, ...digamos, el ejército contrario... ...pudieran... Eh, ...escuchar las órdenes y tal... ...se utilizaba por ejemplo el idioma de los indios... ...el norteamericano... ...exactamente... ...entonces tenían eh, indios que utilizaban y hablaban su idioma y entonces claro, pues es una lengua que hoy en día no se conoce, ¿no? Pero bueno, eso, la lengua de los Cheyenne, de los Sioux y estas cosas y en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron Mira qué Sí, sí. ¿Ah? No, no, pues sí, se para las guerras, Esther, no se desperdicia Para solucionar talento. el hambre en el mundo no, pero no. para las guerras sí. Ay. Ya lo sé, ya. En fin, 1864 se funda, tal día como hoy, un 28 de septiembre, la Asociación Internacional de Trabajadores, que responde a la necesidad del proletariado de establecer un frente contra la burguesía. Bueno, yo pues no sé, hoy en día la OIT, que así se llamaba sí. cuando estudiamos, eh, no. no sé, sí, ¿cómo a, que no? AIT. Claro, hoy es organización. Ah, a a ah yo es que, que, bueno, bueno, que sería... yo cuando estudié... Bueno, vale, yo... Bueno. Entonces cuando hacía referencia uh -huh. me refiero a la Organización a la, a que, Internacional de, de Trabajadores, ¿no? posiblemente su origen era A y T, pero bueno. Hoy en día pues está un poco de, devaluada por las situaciones políticas que hay, aunque los sindicatos en los países que funcionan y tienen una cierta presión eh, cumplen un papel importante en la defensa de los derechos de los trabajadores. ...pero la verdad es que en el momento de crisis... ...que estamos viviendo es un poco complicado... ¿sí? ...no, el, el, el problema de los, de los sindicatos... Como, ...como metodología... ...ha sido... Eh, ...trabajar mucho por la estabilidad... ...de los puestos de trabajo... Uh -huh. ...que ya estaban fun funcionando... ...pero no se han dedicado tanto... ...a promocionar puestos de trabajo... ...y ahora... Y ...bueno, ahora... es que eso normalmente lo hacen los empresarios... ...claro, claro pero, pero ahora el, el problema no es... ...es que, es que no se mantienen puestos de trabajo... ...pero no se generan tampoco claro. puestos de trabajo... ...entonces hay, hay un desfase ahí bastante eh, sí. importante... ...incluso hay, hay quien está pidiendo... ¿eh? ...es decir, leía un artículo el jueves... ...que hay quien está pidiendo que se reestructure... ...todo el sistema sindical en España... ...porque ahora mismo no es efectivo... Yeah. ...es decir, hay, sí, hay, eso, hay, como... hay, hay, hay un diálogo a tres bandas... ...un diálogo, un diálogo una pelea sí. o lo que sea... ...es decir, patronal... Eh, el gobierno eh, y, y, y sindicatos sindicato. y ninguno de los tres tiene ningún punto de, de, de en, en común de y eh, las grandes empresas están cerrando con regulación de empresas entonces ni pueden mantener lo que es ese estatus de mantener los puestos de trabajo que ya que ya había, fijaos la, las empresas de los coches, etcétera, Y sí, el... lo que pasa es que hay que reconocer que en estos momentos, de pu... laboralmente, la cosa está bastante mal. Entonces es normal que no encuentren puntos de encuentro porque. los empresarios quieren acometer una reestructuración en el mundo laboral que los sindicatos no están de acuerdo, ¿no? Y el gobierno está ahí en medio que, bueno, que a veces tampoco ayuda mucho, pero... Ya veremos cómo pero acabamos. Bueno, lo que está claro es que nos suben los impuestos. Sí, nos suben los impuestos y suben el número de parados, así que no sé cómo vamos a acabar. Sí, le, pero bien. No he querido hablar en el claroscopio sí, de la subida de, de, los de los impuestos, impuestos ya, porque pero... no he podido digerirla todavía. Ya, ya. Pues ya nos va a tocar ya digerirla. <risa> Sobre todo que se lo digan esos parados bueno, lo que es cierto a esas que hay, familias sí, de parados. Hay que reconocer que está previsto que efectiva se haga para... Junio, julio, julio, julio sí. del año que viene Pero los 400 euros Ya no ya los no. han quitado Yo recuerdo esas promesas Estas no Es que a veces no Recuerda Porque hoy digo digo Y ayer eh, dije Diego, Diego, ¿no? Diego. Sí, sí. En fin eh, No sé si habéis visto Por cierto eh, pues, eh, ese, eh, ese programa interesantísimo Que es eh, Callejeros Hace sí, muy poquito vez, sí. Hablaban de Bueno, una, una de las periodistas mm. eh, Se metía En la casa de una familia De parados Pero todos, todos. ellos parados wow. ¿no? Y la chavala, Samantha, la, la periodista, eh, decía que no entendía en absoluto cómo podían vivir así. O sea, bueno. constantemente eh, les llamaban para hacer los pagos, presiones por un lado, presiones por otro. Eh, tenían sí. que hacer incluso cosas que, que están fuera de la ley para poder... Mmm, Sobrevivir. subsistir, para poder comer, dar de comer sí, a sus hijos. La a, ver es que si, a ver si van a acabar en la Tremendo. cárcel. Tremendo. Pues eh, imagínate ahora que suban los precios, pues porque van a subir todos los precios, incluso lo de los alimentos básicos, la cesta sí, de la compra. Sí, sí. Hasta las golosinas. Tú imagínate. O sea, es, yo chuches, no, chuches. Sé, no, sé, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, eso es otro <risa> tema que... Vamos a continuar con estas efemérides. 28 de septiembre del año 1905 se acusa al gobernador del Congo francés de cometer supuestas atrocidades contra los indígenas. Esto pasa cada vez que un pueblo, eh, bueno, invade otro pueblo, eh, se cometen atrocidades. Yo no sé por qué. Ahí ¿Somos va. así? Eso va en el corazón del... Bueno, corazón. porque sí. la invasión supone el sometimiento del vencido y eso supone... Y la no aceptación del sometimiento del residente. Qué pena. Así es no que, pena. bueno, todos los momentos de, de guerra y de invasión pues, son... Mira, un país que, es, que se fundamentó sobre la, la libertad, dicen. ...que es Estados Unidos... Uh -huh. ...¿qué hizo con los...? Con los, ¿Con ¿con los indios, con, sí, los sí indios. bueno, los exterminó... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Los exterminó y, y, y, y, ¿y el... los redujo a... ...a guetos, que son las reservas indias que hayan... ...y para conformarlos, pues les dio la libertad de no... ...bueno, el derecho de no pagar impuestos... ...y podían tener casinos para que se pudieran mantener, pero... Es una pena. Y sin es embargo una es una población con un gran consumo de, de drogas... De drogas y de ¿no? alcohol, decir, sí, han, sí, sí, los sí. Han, los han... Marginado. Los han marginado. En fin, muy triste el ser humano. En 1944-28 de septiembre el gobierno argentino autoriza la venta de un millón de toneladas de trigo a España. Era, en bueno, el 40 has después dicho... De guerra, claro, en después de la guerra, de la posguerra española, teníamos hambre... En ese momento Argentina se convirtió se vale la Argentina. en el tercer, la tercera potencia mundial. ¿eh? De, uh -huh. en, en pensar que Argentina no había participado directamente, ¿eh? directamente en la Segunda Guerra Mundial... Por lo tanto, era un país que no había roto su, su ritmo de producción y se convirtió en el granero y en la nevera, digámoslo así, tanto de carne como de, de grano de lo que fue Europa y Estados Unidos. Y qué bien nos vino a los españoles. A nosotros sí, y la verdad es que fue un momento esplendoroso para Argentina. Lástima que esa posición, digamos, de prevalencia, no supieron mantenerla y hoy en día no es lo que llegó a ser porque, porque, y lo que fuera. ¿eh? tiene una economía muy rota, una economía muy, muy, bueno, muy inestable. Y, y una clase política bastante chunga. No sé uh -huh. si me Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bastante trucha, como dicen, trucha. Como dicen los argentinos. <risa> bastante sardina. Ahí, ahí también hay problemas de, de trajes. ¿De trajes a qué te refiero? ¿Y de refieres? todo? ¿Y de todo? Qué ah, malo sí, es. No, sí. De trajes del camp. Bueno, no nos vamos a meter en eso. No, no, no, no. yo simplemente digo que si hay prueba de trajes. Hay de todo. Yo, yo Ay, hay me, de todo en todas yo partes. Yo es que necesito un par de trajes ya. Para, para el invierno. Ya. No, no te voy a decir nada. <risa> Porque sí. se me ocurren cosas, pero no te voy a decir nada. 1963, 28 de septiembre. España obtiene tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce en los Juegos Mediterráneos. Bueno, bueno no es mucho. no es especial, mucho, ¿no? pero ah, Estamos pero esperando bueno. al viernes... Eh, De, sí, todos, sí, a ver qué pasa, en ¿no? En todas las cadenas Hombre, podemos ver el simbolito de... La verdad es que nosotros también tenemos una corazonada, de ¿no? De iría claro muy bien. Sí. Yo creo que para todas las... Eh, si no, una bombona de oxígeno para toda sí. la situación tan tremenda que tenemos en España. Eh, eh. Perdóname que, que haga, entre comillas, si se gestiona bien. ¿eh? Bueno, claro, sí. Porque también puede ser una ruina, tal. Es cierto que Madrid tiene un... un ...no sé, un porcentaje altísimo... ...de las instalaciones ya... ...hechas, eh, hechas. Y previas eso, a la crisis... ...exactamente, previas a la crisis... ...y eso pues da garantías de, lógicamente... ...solamente derechos de televisión... ...que no me atrevería a dar ahora cantidad... Eh, ...pero son miles de millones de dólares... ...o sea, y, y después el turismo... ...y además, pensar que estamos hablando del 16... ...pero en el momento que se apruebe... ...del, del, del 10, que estamos ya del 10 al 16, son toda una serie de años donde hay visitas Claro, trabajos, bueno, se generará, atendente... trabajo, se generará... Sí, pero, pero fíjate, nosotros en, Eso pasó en el 92 con en, Barcelona En España ¿En hemos, cambio, hemos, otro... hemos tenido dos grandes eventos, uh -huh. la de Barcelona y la, y la de, de Sevilla, Sevilla sí, sí. Eh, Dos mundos completamente diferentes, la, la cartuja sí. está absolutamente abandonada sí, desgraciadamente, eh, es decir, Se ha sí, roto, sí. el vandalismo ha roto edificios, ventanas uh -huh. Totalmente abandonado sí, sí, eh, sí. Cataluña, lógicamente, ha gestionado de una manera completamente diferente esos esos recursos a ver si el tercero el, ter el, el tercero es el Madrid no, sabe creo... gestionarlo ya, ya digo yo vivía en, en Sevilla en, aqu en, en aquella época fue a acabar la expo oficialmente y hasta la preciosa estación del AVE que construyeron expresamente la se llevaron hasta el hierro ah ¿Oh, sí Shh. Sí, en fin, un, un verdadero esa bueno, Primero que bueno, nos lo den y luego vemos cómo lo que Sí, quedamos. No, yo creo que Madrid lo hará bien. Tiene experiencia. Eso ¿Pensáis que nos lo eh... van a dar o pensáis que hay alguien más poderoso yo es que nosotros? Yo tengo una corazonada. ¿Verdad? Yo es que yo es que este es como la política es tan imprevisible sí. y no son juegos solo sino que es política. Eh, me, que sí. Pero fue... nos lo merecemos, ¿eh? Yo creo que nos Hombre, merecemos. Madrid, a veces lo hemos comentado, que es la única, bueno, la única, una de las capitales que se ha presentado como candidatura de, de país o de nación que nunca ha organizado los Juegos Olímpicos. Ya toca, ya Entonces, toca. Yo creo que toca ya. Además, eh, la verdad es que se la están jugando a todas. A mí me gustaría saber si, re, si realmente... El, el enfrentamiento entre dos gobiernos De simundo distinto Como es el autonómico No, y, yo creo, y yo nacional... creo que, es que esto no estoy, está por encima Es que no estoy muy eh. seguro de eso yo, bueno, yo aparentemente está por encima, está por encima. Yo no. quiero decir que cuando salen las fotos Está el rey, está el presidente de gobierno Y están todos, sí. porque a todos No es porque sean eso. buenos No, no. Dicho, porque a todos, a todos les interesa. Claro. Entonces, cuestión social. Claro, claro. Es que no sé si eso... Es que soy muy escéptico para... No, para, pero para, para aunque, aunque se haga la zancadilla de vez en cuando por debajo, yo creo que de cintura para arriba están todos de acuerdo. No, no, está y, claro, está claro. Esto es un bien sí, social. Eh, traerá dinero el, y traerá viernes, puestos de trabajo. El viernes, ¿no? El, el viernes, viernes. Bueno, pues nosotros a si las... también tenemos una corazón. A ver si el caraidoscopio caidosco... si del lunes que viene eh, lo, lo podemos de... dedicar sí, a eso. Sí, porque a si como sí. no lo consigamos, todo lo que nos hemos gastado para promocionar esta candidatura nos va a costar un riñón. No, no el, el problema, no, Antonio, es que si lo ganamos, será España quien gana. ¿Sí? Como pierda, será Madrid, Madrid la que pierde. La que pierde. Sí, bueno, bueno, pero esas cosas son detalles. Son así, son así. 1987, me doy prisa. Eh, 28 de septiembre también. Se reforma en España el documento nacional de identidad que incluirá a partir de ahora el Código de Identificación Fiscal del Contribuyente, uh -huh. por si se le pierde. Eh, sí, aquella, ah, aquella famosa letra que, sí, le que todos que tenemos el mismo. Hará, ha vuelto a cambiar eh, otra vez y ahí ya tenemos el, el digital, el ah, electrónico. Ah, bueno, sí, no, digital, sí, sí. Y en 1997, un 28 de septiembre, el equipo español de golf, capitaneado por Severiano Ballesteros, derrota uh -huh. a Estados Unidos en la Ryder Cup. Bueno, bueno, está bien Se vienen los ballesteros, ballesteros, ballesteros este hombre Me, o sea, ha me parece un tipo Exactamente, o... un luchador, un luchador. Sí, sí, Contra sí. el cáncer y contra lo que le echen ¿no? Bueno, Muy pues eh, mucho ánimo para él En 2004, tal día como hoy también Se celebra el vigésimo aniversario Del primer trasplante infantil de corazón en España Mira. Es uh -huh. un momento importante Sabéis que Loma Linda 2004? en Estados Unidos Es un hospital adventista sí. Y es un pionero en este tipo de operaciones cierto, A corazón abierto, ¿eh? Es cierto. Hay lo que, que pasa decirlo. es que estamos hablando de niños pequeños. Operaciones uh -huh. de, de corazón y en, en adultos en España no, no. se hicieron antes No, en cuanto a, a, sí, sí. a operaciones no, de corazón estoy en, en, niños. Sí, en sí. niños pequeños, ¿eh? De todas formas, hubo bastante polémica con una de las primeras operaciones que se hicieron en malinda porque uh -huh. se utilizó un corazón de un, de un simio, de un mono. Uh -huh. no, era, no era humano, ¿eh? Uh -huh. ¿El y niño vive generó... y eso sí, no. generó claro, Lo importante es que el niño superó la operación y no sabemos en estos momentos porque de eso ya hace años, uh -huh hace años. Pero, no sé. Es eh, que, eh, ya sabes, hay una, una insensibilidad por el tema de la evolución. Ajá. Entonces, sí, sí, eh, lo sé, lo sé. hay una cierta... Algunos esperaban que el niño estuviera subiéndose a los árboles. Sí, sí. Pero Algunos lo vale hacen, decir. pero no significa que eh, tengan es, nada de mono. Eh, es verdad que, que otros esperaban que el niño fuera muy mono. <risa> muy mono, bueno, sí. Bueno, en cuanto a nacimientos y defunciones rápidamente, en 1820 Federico Engels, filósofo alemán, mm. nace tal día como hoy, un 28 de septiembre. También en 1822 nace Luis Pasteur, químico y biólogo francés. Uh -huh. Y en cuanto a defunciones, una muy graciosa. ¿Cuál? 1964 muere Harpo Marx, actor cómico estadounidense, uh -huh. aunque la muerte evidentemente nunca tiene gracia, sí. pero eh, recordamos a aquel hermano Marx sí, sí. tan, tan lo que divertido pone, y tan cómico. Sabéis lo que pone en su lápida, ¿no? Ay, creo que era algo muy, muy gracioso, uh, sí, pero no acuerdo. Sí, disculpe que no me levantes. <ríe> <Sí. ríe> <ríe> Solo puedo venir de él. Sí, sí, claro, claro. Bueno, ¿y el Buenísimo. pensamiento de hoy? Buenísimo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la soledad. La soledad bueno. eh, a lo mejor no es tan mala como pensamos. Bueno, vamos a, vamos a escuchar. ¿Cómo imaginas la soledad? ¿Cómo imaginas la soledad? ¿Tal vez como una casa sola y vacía, por más grande y lujosa que sea, sola y vacía, sin alegres gritos de niños, sin sonrisas que resuenen en las habitaciones? ¿O quizá como un barco solitario, de esos que navegan en alta mar sin dirección alguna y son víctimas de las olas y las tormentas? Tal vez como esos perros que andan solos en las calles, sucios, hambrientos, que se acercan a cualquier mano tendida con esperanzas de comida. Quizás como esos ancianos que en silencio esperan llegar la muerte, sentados día tras día al lado de una ventana vacía, al borde de la locura, juntando recuerdos en su mente y reviviendo la vida cuando eran jóvenes y felices. Tal vez ves la soledad como a ese hombre que llega solo y cansado un día de invierno a su casa, enciende la televisión y ríe o se disgusta por lo que ve. Luego se duerme y al día siguiente vive lo mismo, día tras día, mes tras mes, año tras año. Quizá la ves como a los que ya cansados de dar pasos en la tierra, quieren aprender a volar y sueñan con ser ángeles en lugares extraños, que saltan al vacío o posan suavemente caños fríos en sus sienes mientras cierran los ojos y lloran su desesperación y su muerte. Tal vez como a esa mujer o ese hombre que en una reunión queda en silencio mirando a la nada, observando con nostalgia cómo sus amigos abrazan a sus amores y están enamorados mientras que él o ella abrazan el aire tibio Y solamente acarician su vaso con alcohol para mitigar la punzada del vacío. ¿Cómo ves la soledad? ¿Como una oportunidad para conocerte o una oportunidad para aborrecerte? ¿Para mirar en silencio tus posibilidades o envidiar las acciones de los demás? ¿Para darte una nueva oportunidad, aunque las olas de la vida hayan arrasado todos tus planes? ¿O para darte por vencido? ¿Cómo ves la soledad? Tal vez no lo creas, pero muchos de los que fracasaron con todas sus esperanzas y talentos a cuestas, finalmente decidieron darse una nueva oportunidad y tuvieron éxito. Como ese rey, que preguntándose por qué no tenía éxito en su vida, divisó una pequeña hormiga que caminaba por una pared. La sopló una vez para que cayera y la hormiga volvía a subir, y la sopló mil veces y mil veces la hormiga subió. Y finalmente... Desistió de su empresa y obtuvo su respuesta, persistencia y valor. Como el águila, que tiene que golpear su pico una y otra vez contra las rocas para que crezca uno nuevo y más poderoso, aunque esa transición implique dolor y frustración. ¿Cómo ves la soledad? ¿Como una oportunidad o una incomodidad? ¿Como inmovilidad o catarsis? como una evaluación o una afirmación de que puedes utilizar tu tiempo para explorar tus sentimientos y elegir qué camino tomar. No todos somos iguales. Lo que nos causa risa para otros es dolor. Lo que nos causa angustia para los demás es placer. Y si ves que en tu soledad se esconden sentimientos que te alejan de la realidad, acuérdate de algo. Todos los que han llegado y habitan en la casa del éxito han caminado por el sendero de la soledad ...y han traspasado el umbral de la desesperación... ...porque la soledad no es enemiga... ...cuando la usas para crecer... ...pero si pierdes tu tiempo llorando... ...ocupará tu silla y se reirá de ti... ...mientras que los que sepan manejar sus pasos... ...y crean que hay un Dios con un propósito para su vida... ...seguirán su camino tranquilos y confiados... ...hoy estás aquí... ...y si escuchas esto en Soledad o Acompañado... ...sabes que estás más vivo que nunca y que tu éxito está en marcha, aunque el dolor de la vida, de vez en cuando, golpee tu puerta, y tu corazón se contraiga por los golpes, y tus lágrimas no te dejen ver el camino. Porque aún así, las almas que caen buscando una salida, las que derrotadas deciden levantarse de nuevo con los ojos puestos en lo alto, aquellas que fueron pacientes para encontrar su destino, la vida eterna, son las que el buen Dios observa siempre. Creo que en algún momento se pregunta quién está dispuesto a dejarlo todo por un sueño y, aunque fracase, intentarlo nuevamente mil veces. Eso es crecer. Esa es la vida. Para eso estás aquí, para decidir si quieres vivir. Porque al igual que el rey, un día el soplo de este mundo injusto dejará de hacerte caer. Y finalmente, con Cristo, podrás caminar por la pared de tu vida y nadie jamás Te volverá a detener en tu ascenso Nadie En Radio Adventista Estás escuchando Entre amigos, Entre amigos. Personajes Ilustres Hola amigos, ya estamos aquí en Personajes Ilustres Yo David, tengo aquí a mi lado a Marcus Hola Marcus Hola, ¿qué tal David? Bueno, hoy vamos a hablar sobre Isaac Newton Exactamente, yo creo que sabrás que Isaac Newton eh, fue un inventor y una persona bastante ilustre, como se llama nuestro programa, y creo que sabrás sí, sí. algo sobre él, ¿verdad? Sí, sé que, bueno, era de todo casi alquimista y algo de teólogo, estudió algo de la religión. Sí, bueno, bueno. Ya nos contarás, bueno, ¿quién era? Pues a ver, eh, Isaac Newton pues nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727. Como tú has dicho, era muchas cosas. Era físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés. Vaya. Y entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica y el desarrollo del cálculo matemático. Interesante. ¿Y sí. dónde nació? Pues, a ver, antes de decir dónde nació, te tengo que decir una curiosidad sobre cuándo nació. Cuéntame, cuéntame. Porque en verdad nació el 25 de diciembre de 1642, correspondiente al 4 de enero de 1643 del nuevo calendario. Es decir, en ese tiempo creo que todavía estaba en el, en el calendario viejo. No sé de, de qué va eso, pero nació <risa> en Wollstorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Eso me sé. Bueno... <risa> Eh, y fue hijo de dos campesinos y nunca llegó a conocer a su padre, pues había muerto en octubre de 1642. ¿Y dónde estudió? ¿Qué estudió? Pues realizó sus estudios en Free Grammar School en Grantham. Y a los 18 años ingresó en la Universidad de Cra Cambridge para continuar sus estudios. Newton nunca asistió regularmente a sus clases, ya que su principal interés era la biblioteca. Yo creo que le gustaban mucho los libros. Y fueron esos libros lo que le abrieron los ojos y plantearse todas esas cosas para llegar a descubrir lo que descubrió. ¿Y escribió algo importante, algo que destaque? Sí, pues Newton resolvió muchos problemas que otros no habían podido y todos sus resultados los escribió en lo que muchos científicos creen que es el libro más importante de la historia de la ciencia, ...el Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Bueno, o sea, un profe más de escasez. Sí, bueno. Bueno, al principio dijiste que destacaba en los trabajos sobre naturaleza, la luz y la óptica. Exactamente. Pero, cuéntanos más cosas. Pues entre 1670 y 1672 trabajó intensamente en problemas relacionados con la óptica y la naturaleza de la luz. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores... Como ya sabemos, pues, la luz blanca al pasar por un prisma, pues, se, se divide en colores rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. ¿A que no lo sabías? Bueno, algo lo sabía, ¿eh? algo. Pero no, sabía, cosas. pero no sabías que lo había descubierto Newton, ¿verdad? Pues no, eso no. Y como consecuencia de estos trabajos concluyó que cualquier telescopio o reflector sufría un tipo de defecto conocido en la actualidad como aberración cromática que consiste en la dispersión de la luz en diferentes colores al atravesar una lente. Para evitar ese problema, inventó el telescopio reflector. Como hemos dicho, a Newton le gustaba mucho la luz, los astros... Inventó también un telescopio, pero al descubrir esto, se fijó en un problema de que no se creo que no se veían claramente los colores por el telescopio. Entonces, pues, resolvió este problema pues haciendo un telescopio refractor. O sea, todo un inventor. Sí. Yo oí en física de que desarrolló algunas leyes. Cuéntame algo de eso. Sí, bueno, son muy complicadas. Se dicen las leyes de, de la dinámica. Hizo tres leyes bastante importantes e interesantes, pero, pero como hay que decir la fórmula y hay muchos logaritmos y muchas letras ahí y todo eso... No te atreves, ¿no? No, es que <risa> todavía... Todavía no, no entiendo mucho sus fórmulas y la física es bastante complicada, pero a quien le interesa puede buscarlo por internet. O sea, google.es. <ríe> Exactamente. Pues dime, ¿cuál es la más importante de las leyes? Pues su ley más importante y la cual sin ella estaríamos muy retrasados hoy en día, como todos sabemos, es la ley de la gravedad. ¿A que no lo sabías? Pues... Yo sé que me caigo un salto, pero... <risa> <risa> hombre, hombre, y no ¿seguro que no sabes la historia de que le cayó una, ca una manzana en la cabeza y todo eso a Newton? Oí algo a la profe decir, pero es que <risa> estaba medio durmiendo. Bueno, pues como decía, la, la gravitación es la fuerza de atracción mutua que experimentan los cuerpos por el hecho de tener una masa determinada. Además, desarrolló para su formulación el llamado cálculo de fluxiones, lo que hoy en la actualidad se, como se conoce como el cálculo integral. Vaya, entonces explica un poco la gravitación universal. Bueno, será muy complicado, intentaré decirlo lentamente. La ley de la gravitación universal afirma que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos dotados de masa es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Uf, Ajá. si empezamos a dar clases de física no creo que nos interese ¿Quién era Newton? Porque esto es muy complicado y yo creo que necesitaba algo de cerebrito para descubrir lo que descubrió. Así que bueno, más o menos, quien lo haya entendido muy bien, quien no... Bueno, te pareces al profe de física. Puh, No, no quiero ser. También fue, fue un líder religioso, ¿no? Sí, después de haber sido profesor durante cerca de 30 años, Newton abandonó su puesto para aceptar la responsabilidad de director de la moneda en 1696. Durante los últimos 30 años de su vida abandonó prácticamente sus investigaciones y se consagró progresivamente a los estudios religiosos. Fue elegido el presidente de la Royal Society en 1703 y reelegido cada año hasta su muerte. ...en 1705 fue hecho caballero por la reina Ana... ...como recompensa a los servicios prestados a Inglaterra. Todo un caballero. Exactamente. Todo un gran hombre. Wow. Sí, hombre. Pues volvamos atrás. Cuéntanos de su vida de en, en profesor, alquimia. ¿Qué hizo? ¿Qué... Pues alquimista. Eh, al principio, antes de contar qué hizo él en lo que respecta a alquimia... ...pues voy a definir lo que es alquimia. En la historia de la ciencia, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplin disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Es decir, yo creo que es un conjunto de ciencias eso de la alquimia. Bueno, y Newton dedicó muchos esfuerzos al estudio de la alquimia. Escribió más de un millón de palabras sobre este tema, algo no. que tardó en saberse, ya que eh, la alquimia era ilegal en aquella época. Como alquimista, Newton firmó sus trabajos como Jehová Sanctus Unus, que se interpreta como un lema antitrinitario, Jehová, único santo, siendo además un anagrama del nombre latinizado de Isaac Newton, Isaacus Newtonus, Jehová Sanctus Unus. Cabe mencionar que desde joven Newton desconfiaba de la medicina oficial y usaba sus conocimientos para autorrecetarse lo que suelen hacer los alquimistas. Muchos historiadores consideran su uso de remedios alquímicos como la fuente de numerosos envenenamientos que le produjeron crisis nerviosas durante gran parte de su vida. Vivió, sin embargo, 84 años, a pesar de autorrecetarse. Eso nunca hay que hacerlo, ¿eh? Es que no habían tantos médicos, tanta tecnología como ahora tampoco. Bueno, pero los alquimistas, pues, no, no, yo creo que, aunque investigan en la ciencia y todo eso, pues... Eran, eran otro tipo, no son científicos los alquimistas Yo creo que es otra cosa, también implica la metalurgia, la física, astrología, el espiritualismo, el misticismo Yo creo que, no sé, por tradición también Sí, como los abuelos bueno, Sí, bueno, más o menos Dijiste antes que 30 años de carrera dedicó a, bueno, alquimista y lo que le gustó ah, Y lo dejó todo Sí ¿Qué hizo? Teología, ¿no? Sí, pues, cosas. como te dije, Newton fue profundamente religioso toda su vida. Era hijo de padres puritanos y dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que a la de la ciencia. Mira tú qué curioso. Newton era arianista y creía en un único Dios, Dios Padre. En cuanto a los trinitarios, creía que habían cometido un, un fraude a la Sagrada Escritura y acusó a la Iglesia de Roma de ser bestia del Apocalipsis. Venga, vaya, lo que se ha planteado el pobre Newton. Por estos motivos se entiende por qué eligió firmar sus más secretos manuscritos alquímicos como Jehová Sanctus Unus, Jehová único Dios, como he dicho antes. Newton realizó varios cálculos sobre el día del juicio final, llegando a la conclusión que este no sería antes del año 2060. Pues nos queda poco tiempo. Bueno, aprovechemos lo que nos queda si es realmente así. Eh, ¿Qué título se recibió? Pues fue respetado durante toda su vida como ningún otro científico Y a prueba de ello fueron los diversos cargos con que se le, se le honró Como he dicho, en 1689 fue elegido miembro del parlamento En 1696 se le encargó la custodia de la Casa de la Moneda En 1703 se le nombró presidente de la Royal Society Y finalmente en 1705 recibió el título de Sir de Manos de la Reina Ana Pues sí que tuvo títulos no Puff Bueno, yo no tengo ni uno aún. <risa> <risa> Bastante para su vida, pero yo creo que se merecía más. Yo he oído al profesor contar algunas frases y decía que era mi célebre y... Exactamente, era un filósofo, vamos. Dinos a algunas frases, a ¿tienes mí allí alguna? Sí, algo? a mí también me encantan algunas. Bueno, pues vamos a empezar. Una de sus frases más célebres es la siguiente. No sé cómo puedo ser visto por el mundo, pero en mi opinión me he comportado como un niño que juega al borde del mar y que se divierte buscando de vez en cuando una piedra más pulida y una concha más bonita de lo normal, mientras que el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocido. También hay otras frases como me basta con examinar una brizla de hierba o un puñado de tierra para confirmar la existencia de Dios. También Hay otra, ninguna ciencia está mejor autentificada que la Biblia. Otra sería, este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas, no puedo menos que haber sido creado por consejo y dominio de una mente poderosa e inteligente. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. Hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana. Todos mis descubrimientos han sido respuestas a mis oraciones. Tomo mi telescopio y observo el espacio, lo que se encuentra a millones de kilómetros de distancia. No obstante, entro en mi habitación y por medio de la oración puedo acercarme más a Dios y al cielo que si contara con todos mis, los telescopios que haya en la Tierra. Si he hecho descubrimientos invaluables ha sido por tener paciencia que cualquier otro talento. Pues... Si sí que eres religioso, pero a mí me parece un hombre muy humilde. Y muy... Me gustaría yo... haber vivido en su época Sí, bueno, en resumen yo creo que Newton ha sido un hombre bastante importante Y como he dicho Descubrió la ley de la gravedad Lo del prisma, los colores También fue muy... Me gustaba la teología Yo creo que Newton supo aprovechar Todo su tiempo Y lo dedicó todo para Para el bien de la sociedad Y para su bien espiritual y propio Pues sí que tenía potencial Sí. Bueno. bueno amigos, eso es todo por hoy Y nos vemos en el siguiente programa Claro, volveremos con más personajes y luego Pues la verdad que le agradecemos a nuestros chicos que hayan estado con nosotros y deciros que nos, eh, nos han enviado, tenemos el código MORSE. Del tenemos S la información. Del C ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? Son tres puntos, tres rayas, tres puntos. Ah, punto, punto, punto, punto, punto, punto, poco, punto raya, raya, raya, punto, punto, pulse, punto. Ah, oh, bueno. ¿Mm? Oye, si me Antonio, permites, te sí, te quería aprovechar, por ahí, es Sofia. que sí, sabéis que en el Facebook a veces ponemos información, los medios de comunicación y tal y me ha aparecido un mensaje que ahora nos está escuchando un amigo eh, Juan Andrés Severiano, Severino, perdón, desde Chile un compañero de la universidad mm. cuando estuve en Argentina Sebe para los amigos así es que le mandamos un saludo desde aquí y un abrazo y yo le he preguntado y bueno pero ¿qué hora es ahí ahora? me dice son las 4.55 minutos de la mañana ¿y qué hace Eso se se dicho yo, horas, que, pero bueno digo que ¿no te has acostado? o si te has acostado no sé dice que estaba haciendo unas páginas web y tal bueno, nada Sebe te mandamos un abrazo desde aquí desde España para todos los amigos que nos escuchan un placer escuchan desde Chile un placer no nos conocemos personalmente pero un placer un abrazo para Anta todos hasta siempre terminar, ya estamos encima del horario con un texto como hacemos cada día, que se encuentra en el Salmo 138 7 que dice cuando mi camino, yo en medio de la angustia tú me edificas contra el furor de mis enemigos extiendes tu mano y me salvas con tu mano derecha confiamos que hoy el Señor tenga para ti un plan especial, confiamos en que podamos vernos mañana, nos escuchamos